Eh, en el que se abordó el tema de eh, los desafíos para la autonomía económica de las mujeres. Participó de esa mesa eh, la Directora General de Desarrollo Local de la Municipalidad de Santa Rosa, la analista programadora Elida Deana, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Elida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto compartir con vos y con la audiencia este momento. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo, cómo les fue. Desafíos para la autonomía económica de las mujeres, Estado, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado. Ese era todo el título. Exactamente, ese era todo el título y nada menos que el desafío de ir por la autonomía económica de las mujeres en un programa que involucra acciones y fondos conjuntos de organismos internacionales, pero fundamentalmente la posibilidad de trabajar en conjunto desde el sector público, el sector privado, las ONGs, en definitiva toda la sociedad para para erradicar una de las mayores violencias por lo generalizadas que sufren o sufrimos las mujeres, como es la violencia económica. Uh -huh. La violencia económica además que atraviesa, eso sí, todos los estamentos sociales y porque además la mayor cantidad de población afectada por la pobreza es la población femenina y a partir de ahí también los niños y niñas, niñes, en definitiva el sector más vulnerable de la población. Esta presentación que se hizo el día lunes en la legislatura porteña, contó con la presencia de representantes de ONU Mujeres de Argentina, de la Unión Europea para el programa Ganar Ganar, que involucra a ambos organismos, y se hace a través del Instituto Nacional de la Mujer como organismo rector del programa en Argentina. Es un programa que además se va a llevar adelante, o se está llevando ya adelante, en otros países de América Latina y del Caribe, como Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Uh -huh. y en Argentina la intención es comenzar a trabajar en las distintas líneas de acción, con los distintos organismos en los que hay mujeres involucradas y las empresas en donde la parte directiva está ejercida por mujeres. Uh -huh. ¿Por qué este es el objetivo? Porque justamente la cuestión de género atraviesa, como decíamos al inicio, todos los estamentos y porque donde más se nota y se percibe esta cuestión de género el alcance de las mujeres a cargos directivos, a lugares jerárquicos, es justamente en el sector privado, en las empresas, en los cargos jerárquicos y en el sector público, en los cargos de mayor jerarquía. Uh -huh. eh, para aplicar este programa, ¿hace falta que los estados adhieran, por ejemplo, al programa? ¿Qué, ¿Qué mecanismos hacen falta sí, para, eh... para llevarlo adelante? De acuerdo a lo que describieron durante la presentación, la intención del Instituto Nacional de la Mujer es bajarlo como posibilidad a todas las provincias, va a ser necesaria una adhesión, pero además, como también van a trabajar con el sector privado, también va a haber acciones directas con el sector privado a través de las cámaras, las federaciones o las distintas asociaciones que involucran al sector privado. La expectativa es que se pueda trabajar en cada una de las provincias, de acuerdo a lo que manifestaron en la presentación, y además el equipo de ONU Mujeres y de la Unión Europea para América Latina está dispuesto a salir a recorrer el territorio para armar las estructuras necesarias, que son todas interinstitucionales, para trabajar en territorio con este programa que por eh, los objetivos es por demás interesante en pos de avanzar hacia la equidad de género porque dentro de sus planes de acción, para la autonomía económica de las mujeres está como primer uh -huh. punto la mesa de diálogo entre el sector privado y público para el empoderamiento de las mujeres y la articulación de distintas iniciativas para aumentar el compromiso del sector privado con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Uh -huh. Pienso que en todas estas cuestiones hay, hay algunos eh, terrenos que atentan contra esa... Eh, ese empoderamiento y que tienen que ver sobre todo con aspectos de tipo cultural y también se meten allí cuestiones de tipo políticas partidarias. ¿Cómo entendés que eh, este programa podría llegar a sortear esos obstáculos, ¿no? los de tipo cultural y los de eh, cuestiones partidarias? Bueno, sin duda en ese sentido el programa eh, tiene una etapa diagnóstica en la cual ya se ha avanzado en algunos aspectos y quedan otros aspectos por avanzar porque la cuestión cultural atraviesa todos los estamentos sociales y los partidos políticos como tal son un fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general. Entonces, si miramos la dirigencia de los partidos políticos actuales, sea la dirigencia nacional, la provincial o muchas veces las locales, en la mayoría de los casos, quienes se encabezan las dirigencias partidarias son varones y quienes están en la mesa de decisiones a la hora de definir listas para contiendas electorales también son los varones. Entonces, en ese sentido, una primera herramienta, por ejemplo, de tipo práctico, para eh, entender de que estamos hablando con esta, esta etapa diagnóstica, es que todos los gobiernos provinciales y locales adhieran a la ley Micaela. Entonces, vamos a ir dando pasos fundacionales para incorporar la perspectiva de género que sabemos que no es una perspectiva que se tome de manera inmediata, que requiere todo un trabajo de deconstrucción cotidiana y que no solo es género femenino, género masculino, sino que involucra a todas las demás identidades de género y como tal, este programa Ganar Ganar también contempla la cuestión de empoderamiento no solo de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales que puedan existir. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un programa muy amplio que puede tener repercusiones muy interesantes sobre la sociedad sexual y que sin dudas avanzar en la posibilidad de la equidad de género, de la paridad, de la igualdad de oportunidades, le va a permitir a la sociedad mejorar la justicia social y justamente mejorar todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento de las personas élida eh, como mujer que pertenece a un partido político como alguien que está en funciones y demás a tu regreso de esta mesa de diálogo que pudiste traerte crees que eh, hay cuestiones concretas en las que puedas este avanzar desde ese lugar que, que tenés Eh, sin dudas que esa es la expectativa, porque si no estaríamos eh, participando de mesas maravillosas desde la escucha, pero uh -huh. si no hacemos acciones después de la escucha, eh, difícilmente se pueda modificar la realidad. Eh, ya estamos trabajando con un grupo de mujeres, y eh, de dirigentes para eh, comenzar a bajar en el territorio estas posibilidades y pensar cómo vamos a trabajarlas teniendo en cuenta eh, que estamos en un momento de transición en cuanto a lo político-gubernamental y que eh, el día 11 de diciembre comienza un nuevo mandato a nivel nacional, provincial y municipal. Estos programas deberían trascender uh -huh. el cambio de gestión, ya que los organismos internacionales que están apoyando el proyecto eh, no tienen eh, una identificación marcada con una gestión en particular, sino que ellos hacen un trabajo de apoyo regional en pos de la equidad de género. Uh -huh. La intención es poder trabajarlo, desde nosotras, desde lo local, desde lo regional, desde lo provincial, en los ámbitos donde habitualmente cada una de nosotras por sus distintos perfiles llega. Bien. Eh, están planteando desde esta organización Ganar Ganar eh, que la igualdad de género es un buen negocio. Y digo, en, en lecturas del capitalismo, el capitalismo siempre ubicado a la mujer en un lugar eh, privado, en su casa y demás, como que dar para darle lugar y sostenimiento a que el varón pudiera ser quien me produjera estos cambios de paradigma en los que estamos este, están empezando a hacer que también el capitalismo eh, a, eh, incentive o apoye eh, el empoderamiento de las mujeres como parte de un negocio no bienvenido sea que se que, que lo hagan en ese sentido que es tal vez la forma de lectura que que aplican ¿no? desde desde ganar, no desde una ganancia. Por supuesto que no podemos ignorar de dónde viene la lectura de ganar-ganar, uh -huh. eh, no somos inocentes en ese sentido y sabemos desde dónde viene planteado, por ahora el sistema en el que convivimos como sociedad es un sistema capitalista, entonces si dentro de este sistema capitalista podemos generar y encontrar las mejores herramientas para que las mujeres tengamos mejores y mayores posibilidades de empoderamiento personal y económico, bienvenido sea el programa. Uh -huh. Bueno, esta es una iniciativa que ya está entonces en, en, en varios países, ¿no? Eh, se está sí. eh, y en algunos lugares está como más avanzado, están eh, digamos ya se están haciendo como evaluaciones de su funcionamiento, está en todos los lugares de la misma manera, ¿cómo es eso? Están en distintas etapas, de acuerdo a lo que nos han planteado, en América Latina, que sería el ámbito geográfico eh, en el cual ellos trabajan de manera conjunta con los países. Eh, en realidad, las etapas más avanzadas por ahí tienen que ver con las cuestiones de diagnóstico y para eso están trabajando con un sistema de gestión de ejecución de contratos, un sistema CIGECO, se lo conoce uh -huh. este, habitualmente... Eh, Este sistema permite a los organismos públicos o privados o a las empresas o a las ONGs establecer parámetros para medir la equidad de género dentro de cada uno de los organismos. Y es muy interesante porque no es un sistema que evalúe datos fríos sino que evalúa datos cuantitativos y cualitativos es posible incorporarlo en las empresas que estén interesadas en sumarse al programa y entonces tendríamos un sistema que está absolutamente... Eh, parametrizado para eh, tener un diagnóstico se asiente y a partir de ahí un trabajo por objetivos para mejorar los aspectos que sean necesarios mejorar en cada uno de los ámbitos laborales donde nos desempeñamos las mujeres. Por ejemplo, eh, esto tan largo de, de uh -huh. decir, es fácil de explicar. Eh, hay empresas que tienen una alta proporción de personal femenino trabajando en ellas, uh -huh. pero cuando no acceden a cargos jerárquicos, y cuando se empieza a buscar a través de este sistema por qué no acceden a los cargos jerárquicos, nos encontramos con que hay una buena cantidad de normativa laboral que perjudica a las mujeres, por ejemplo, si se trata de licencias por maternidad, si se trata de eh, horas extras, si se trata de tiempo disponible para mejor formación o para un trabajo de mayor cantidad de horas, y en ese sentido hay que trabajar en la modificación de la legislación vigente, pero también en las posibilidades que cada empresa o que el Estado mismo ofrece a sus trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas que cuentan con guardería para niños menores de 6 años dentro de sus instalaciones generan mejores condiciones para que el personal femenino acceda a mejores remuneraciones, a mejores cargos. Pero ¿por qué también sucede esto? Porque hay una cuestión cultural intrínseca que dice que las mujeres estamos preparadas para ser madres, y ahí viene la otra gran discusión. Nada indica, desde el punto de vista biológico, que seamos las mujeres las únicas capaces de cuidar a un bebé. Así es. Eh... Entonces, esto es un cambio cultural que tenemos indicadores para medirlos a través del SIGECO. ¿Qué pensás, Elida, respecto de la posibilidad de trabajar para que exista un cupo de mujeres, no solamente eh, un cupo Eh, en los partidos políticos que ha sido hasta ahora del 30% Y creo que cuando se eh, introdujo fue pensando Que eso podría llegar a corregir la situación Y no se ha corregido Pero hay quienes van más allá y dicen Bueno, ese cupo debería ser del 50 y 50 Y no solamente dentro de los partidos Sino también dentro del Estado, dentro del Poder Judicial y demás ¿Qué, qué opinas respecto del legislar Para que las mujeres obtengan sí o sí un lugar? Bueno, coincido totalmente en un aspecto y considero que en otro aspecto tenemos que avanzar, pero en cambios mucho más profundos que son culturales. Cuando hay grandes desigualdades sociales es necesario que la normativa trabaje para corregir esas desigualdades sociales. Y es muy probable que la normativa que se genere para corregir grandes desigualdades sociales sociales, como lo fue en su momento el voto femenino. Nada decía biológicamente que las mujeres no pudiéramos pensar para poder votar. Bueno, pero no podíamos votar, finalmente pudimos votar. Con el devenir del tiempo, la discusión de voto femenino sí o no, hoy parece extemporánea. Sin embargo, todavía tenemos que dar grandes debates, grandes discusiones, y grandes luchas para que las mujeres accedamos de manera igualitaria a por ejemplo, eh, cargos en organismos públicos. Y en ese sentido, yo sí coincido en que es necesaria, imprescindible diría a esta altura, una ley de paridad que quizá no sea necesario sostenerla indefinidamente en el tiempo, porque la sociedad tiene que avanzar hacia una equidad de género, porque además, la realidad impone que la sociedad madure en ese sentido y avance hacia una equidad de género. Y sin dudas eso va a producir otras tensiones y otros equilibrios que será necesario después conseguir. Pero el tema de la paridad en el acceso a todos los espacios de poder es un tema fundamental para que la sociedad madure y mejore ese aspecto que sin duda repercute en todos los otros ámbitos de la vida civil, de la vida social de las personas. Porque cuando hay un sector amplio de la sociedad que no puede acceder a las mismas oportunidades que otros simplemente por una cuestión de elección de género o por una cuestión biológica en algunos casos. Bueno, ahí estamos realmente ante un problema de discriminación grave. Uh -huh. Y esos problemas de disc discriminación graves se revierten con normativa. Uh -huh. Muy bien. Bueno, elida muchísimas gracias. No sé si querías agregar algo más que no te haya preguntado. Eh, simplemente agradecer por este espacio, por la posibilidad de dar a conocer oportunidades y alternativas que es necesario trabajarlas, que es necesario incorporarlas, pero que son herramientas que están disponibles, que los estados tienen disponibles, que los gobiernos tienen además la obligación de difundir y de incorporar, más allá de las acciones que se hagan desde eh, las ONGs, desde la sociedad civil, porque el tema de la equidad de género es un tema que hoy debe estar en el primer lugar de la agenda de todos los gobiernos y si estamos hablando de América Latina, con más razón. Muchas gracias, Herida. Gracias, uh -huh. a disposición para cualquier consulta. Bien, hasta la próxima. Hasta pronto, Verónica, gracias. Chau, chau. Elida Diana es directora general de Desarrollo Local en la Municipalidad, es analista programadora y estuvo participando de esta mesa de diálogo en la que abordaron el empoderamiento económico de las mujeres, eh, no solamente para tener acceso a los ingresos propios, sino para también tener el control de esos recursos, eh, la capacidad de elegir, de tomar decisiones Eh, es un programa que se viene implementando en varios países y que este aglutina al sector privado al sector público las empresas y demás son las 4 de la tarde con 51 minutos estás escuchando periodismo turno tarde en esta siesta que no fue hagamos más bonita nuestras